Primer libro de Crónicas, capítulo 24. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc De los hijos de Eleazar y a i m e l e c de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y los repartieron así: De los hijos de Eleazar, dieciséis cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas, ocho. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los Levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de a i m e l e c hijo de Abiatar, Y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Jo y Arib, la segunda a Gedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a k o s La octava a Abías. La novena a Jesúa. La décima a Secanías. La undécima a Eliasib. La duodécima a j a k i m La décima tercera a Upa. La décima cuarta a Gesebeab. La décima quinta a Bilga. La décima sexta a Imer. La décima séptima a Esir. La décima octava a Afes. La décima novena A Petahías, la vigésima a Ezequiel, la vigésima primera a j a c h i m la vigésima segunda a Gamul, la vigésima tercera a Delaía, la vigésima cuarta a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, De la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Y de los hijos de Leví, que quedaron: s u b a e l de los hijos de Amram, y de los hijos de s u b a e l g e e d í a s y de los hijos de Reabías, Isías el Jefe, de los hijos de Is-Zarrita, s e l e m o t e hijo de s e l e m o t Jaad, de los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, el segundo, Amarías, el tercero, Jaasiel, el cuarto, Jecamán, hijo de Uziel, Micaía, e hijo de Micaía, Samir, hermano de Micaía, Isías, e hijo de Isías, Zacarías. Los hijos de m e r a r í Mali y Musi, hijo de Jaasías, Beno. Los hijos de m e r a r í por Jaasías, Beno, s o a m Zacur, Estos Ibrí, y de Mali, Eleazar, quien、no、tuvo hijos. Hijo de Eleazar, tuvo no o h j hijos hijos Cis, Musi, Mali, i Jerameel, j los o de de Edar e r m y Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes, como sus hermanos los hijos de Aarón delante del rey David, y de Sadoc y de a i m e l e c y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas. El principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos.